¿Te agrada leer una biografía? A menos que sea un requisito obligatorio en algún curso en el colegio o universidad, por lo general seleccionamos la biografía de algún personaje que admiramos o que queremos conocer. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con su consideración del tema Marcos, el hombre, Marcos, el mensaje, y enfoca precisamente la biografía de nuestro Señor Jesucristo. de su nueva serie, En Busca del Salvador, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para concluir su mensaje, Marcos, el hombre, Marcos, el mensaje. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con la primera lección de nuestra nueva serie de lecciones, En Busca del Salvador, que es un estudio, versículo por versículo, del Evangelio de Marcos. Es también el título de la guía de estudio que ya está en circulación y a su disposición. Usted puede conseguir este recurso comunicándose con momento decisivo para recibir toda la información que necesite para ordenarlo. Queremos que usted tenga esta información, porque estamos convencidos de que es muy importante para nosotros, como seguidores de Cristo, entender lo mejor que podamos quién es y cómo es el Salvador Jesucristo. El día de ayer nos quedamos en la mitad de este mensaje en cuanto a Marcos, el hombre, Marcos, el mensaje. estamos examinando algunas de las enseñanzas que aparecen en los primeros versículos del capítulo 1 de este evangelio, a fin de que podamos conocer mejor al Salvador Jesucristo. Hoy tenemos el resto de esta lección. Así que, abra su corazón y estudiemos la Palabra de Dios.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 Al final de las Escrituras del Antiguo Testamento, Malaquías dice, habrá uno que vendrá, viniendo antes del Señor Jesús, que vendrá antes de Él y que anunciará su venida. Malaquías concluye esto y no hay ninguna palabra de Dios por 400 años. ¿Sabían que desde el fin de Malaquías hasta el principio del Nuevo Testamento hay 400 años? A menudo se menciona esto como los 400 años de silencio, pero ¿cuántos saben que a Dios no le afecta nada de eso?, Así que al final de Malaquías se nos dice, Él viene. Al principio de Marcos, Él está aquí. Cuatrocientos años pasaron como si nada sucediera. Y la última palabra de Malaquías y la primera palabra de Marcos une a la Biblia en un mensaje sin ninguna interrupción. Noten las profecías sobre Juan el Bautista. En una sola frase tenemos que alguien anuncia al Señor Jesús. Malaquías dijo que habría alguien que vendría antes del Señor Jesús, que vendría antes de Él, y nos dice quién es. Y, como recordarán, un día aparece Juan el Bautista y ve a Jesús y dice, «He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». ¿Así? ¿Ah, de repente, Juan tiene que empezar la obra a la que había sido llamado. ¿Por qué fue traído Juan a la existencia? ¿Cuál es su propósito? En la singularidad de su nacimiento y del nacimiento de Jesús, Juan fue traído para anunciar que Jesús vendría. En los versículos 4 al 8 de Marcos nos dice la predicación de Juan el Bautista. Noten, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. A menudo, esto deja confuso a muchos. ¿Por qué Juan bautiza a las personas para perdón de pecados? Eso suena como regeneración bautismal. Pero no es eso, para nada. Juan vino para declarar que Jesús sería el Salvador y la Biblia nos dice que también vino para preparar el camino a fin de que cuando Jesús viniera con su mensaje de salvación la gente estuviera lista para recibirlo. A fin de que estuvieran listos para recibirlo, tenían que lidiar con el asunto del arrepentimiento en su vida. El llamado de Juan al arrepentimiento estaba conectado estrechamente con su propósito como precursor. Los judíos... creían que el Mesías vendría solo después de que la gente se arrepintiera de sus pecados. Y así, la Biblia dice que Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento. Debe haber sido muy extraño, probablemente tan extraño como lo es hoy. Cuando yo predico sobre el pecado, recibo cartas de personas que me dicen que no saben que alguien hiciera eso todavía. Así que, ¿por qué Juan hace eso? Esta es una ilustración que pienso que nos ayudará. ¿Sabe usted lo que es un EOD. Bien, si usted es militar, probablemente sabe lo que esas siglas significan en inglés. Se trata de una división del cuerpo de marina de los Estados Unidos. Se llama la Unidad de Eliminación de Explosivos. Son hombres valientes que van a las peores condiciones y desarman explosivos antes de que puedan matar a más soldados. A menudo, mientras están haciendo eso, el enemigo los mata. Muchas veces ellos mismos son los que son heridos. durante las guerras de Afganistán e Irak más de 50 técnicos de bombas murieron una película recientemente nominada para un premio se basa en la experiencia de un periodista que acompaña a algunos de estos valientes militares la importancia tanto de la pericia técnica como de nervios de acero no se pueden exagerar en un trabajo como ese van al lugar en donde deben venir luego los marinos y tratan de eliminar todas estas cosas que podrían estorbar lo que están planeando hacer Juan el Bautista, en un sentido muy real, realizó una función similar. Desarmó la arrogancia religiosa y las argumentaciones del día y lo hizo con una valentía tremenda. De hecho, como muchos de los que han perdido sus vidas en la guerra, Juan acabó perdiendo su vida de esa manera. Recuerden que fue decapitado debido a que dijo la verdad y se levantó por la justicia en su día. Preparó el camino para Cristo al eliminar algunas de las bombas que fueron puestas para el Evangelio. ¿Cuáles eran esas bombas? Voy a decirles lo que eran. La santurronería de la gente. El legalismo de la gente. Pensaban que no necesitaban a Cristo. Que no necesitaban arrepentimiento. Eran buena gente. La gente a la que Jesús iba a venir con el Evangelio. Eran personas que creían que habían dos clases de personas. Habían los justos y, por supuesto, esos eran los fariseos, saduceos y escribas. Y luego había los malos. Y esos eran todo el resto del pueblo y los que no tenían ninguna posición. Juan el Bautista vino predicando remisión de pecados y arrepentimiento y no le predicó a un grupo en particular. No, les predicó a todos. Él dijo, todos ustedes son pecadores. Todos necesitan ser salvados. Predicó. por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni a uno, fue antes de Cristo y declaró el pecado y ayudó a la gente a entender cuánto necesitaban al Mesías que vendría. Mi padre solía decirme, cuando yo estaba tratando de aprender cómo hablar de Cristo, David, Tu primer problema cuando le hablas a la gente acerca de Jesús es que tienes que lograr que estén perdidos antes de lograr que sean salvados. No es eso verdad. Tantas veces cuando uno le habla a la gente acerca del Señor Jesucristo están tan llenos de su propia santurronería que no entienden. Juan el Bautista fue el personaje a quien Dios envió antes de Jesús y le dijo tienes que ayudar a toda esta gente. Así que cuando dice que iban a él para ser bautizados para remisión de pecados quiere decir que tenían que vérselas con el hecho de que eran pecadores y que acudían a Juan para reconocer que eran pecadores así que no solamente se nos dice la predicación de Juan el Bautista sino que también se nos habla de la popularidad de Juan el Bautista en Juan 1.5 leemos y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados no sé cuántos fueron he leído algunas estadísticas pero fueron muchas personas todos iban a Juan oyeron a este hombre predicar y oyeron lo que él decía no es eso interesante decimos que si alguien predica en contra del pecado nadie quiere oír. pues bien Juan predicaba contra el pecado y todos iban a oírlo. No solo eso, sino que también se identificaba con lo que él decía. Marcos describe el éxito de Juan el Bautista de tal manera que uno se da cuenta de que era una persona muy magnética en su día. Una de las razones era la peculiaridad de Juan el Bautista. No era el predicador ordinario. Escuchen lo que la palabra de Dios dice de él en el versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Suena como un hippie. Juan es un predicador en el desierto y está preparando la venida de Jesús, llamando a las personas a que enderecen sus vidas. Estaba vestido de una piel de camello con un cinturón de cuero y su dieta era langostas y miel silvestre. Lo que nos recuerda a Elías, cuyo poder y pobreza predijeron a Juan. Un escrito ...que leí esta semana... ...describe a Juan el Bautista diciendo... ...imagínenselo... ...pelo al viento... ...ojos de acero... ...rostro esculpido... ...y un cuerpo musculoso tan tenso... ...como un resorte en tensión... qué imagen apropiada para un profeta... ...y un hombre magnético... ...con su multitud... ...era un excéntrico... capta el cuadro aquí... ...tenemos un desertor... ...un negador... ...ahora un individuo excéntrico... ...Juan el Bautista... Y Dios los está utilizando en su plan. ¿Cuántos saben que Dios no nos pone en estereotipos? Él no tiene una sola clase de personas a quien Él usa. Él usa a muchas clases de personas. Y a mí me asombra, conforme continúa haciendo la obra de Dios, ver a las personas a quienes Dios usa. Juan dijo, hay uno que viene y va a cambiarlo todo. Juan el Bautista afirmó,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 y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi Hijo amado en ti tengo complacencia ¿estás seguro de que es Él? ¿estás seguro de que este es el Cristo que va a venir? Juan, ¿estás absolutamente seguro de que este es el Cordero de Dios? tal vez no has estado seguro hasta ahora pero ahora no puedes dudar porque Jesús viene para ser bautizado y alguien pregunta ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado? Él no había pecado. Bien, no es necesariamente debido a que Jesús hubiera pecado que fue bautizado. Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros como pecadores. Jesús es bautizado para tener solidaridad con los pecadores. Las Escrituras dicen en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La predicación de Juan el Bautista fue la proclamación de que Jesús vendría. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista fue la proclamación oficial de Jesús, diciendo, este es, este es aquel de quien he estado predicando, este es de quien les he estado hablando, este es Jesús que va a quitar el pecado del mundo. La Biblia dice que cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y Dios Padre miró a la cena y dijo, este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. ¿De quién está escribiendo Marcos? Es de Jesús, ungido por Dios Padre, Jesús a quien ama el Padre Celestial. Ahora, uno piensa que todo ha concluido y luego lee el párrafo que sigue y se pregunta: ¿qué tiene que ver eso con el reconocimiento y aprobación de Jesús? Estas son las cuatro cosas que usted debe recordar de los primeros trece versículos del Evangelio de Marcos. Jesús es anunciado por Marcos, el escritor. Fue afirmado por Juan el Bautista. Fue ungido por Dios, Padre. Y ahora, al leer los versículos dos y trece, Jesús fue reconocido por Satanás, el tentador. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y luego, ahí tenemos la expresión inmediatamente después de su bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Presten atención. ¿Quieren saber si este es realmente Jesús? Marcos dijo que era. Juan dijo que era. Dios Padre dijo que era. Pero esta es la última prueba. Jesús no fue al desierto a fin de poder demostrar que podría resistir la tentación. No fue para ver si podía o no pecar. No. Jesús fue al desierto y pasó 40 días ahí con el enemigo de él y de nosotros y demostró más allá de cualquier sombra de duda que es el Hijo de Dios porque Satanás no pudo hacer nada para cambiar quién era Jesús. Satanás le echó el libro entero encima. Si quiere leer al respecto, está en Mateo 4.1 Tres veces le tentó, tres veces le ofreció el mundo, tres veces le dijo, póstrate, póstrate ante mí y te lo daré todo. Y, por supuesto, el Señor Jesús le dio un par de pasajes del libro de Deuteronomio. Me encanta la manera en que todo esto termina. Léanlo cuando tengan la oportunidad. Luego dice, y Satanás le dejó. Satanás le dejó. ¿Qué hace usted con el Hijo de Dios? No hay nada que pueda hacer excepto creer en Él. No puede cambiarlo. Usted no puede hacer que Jesús sea lo que Él no es. Así que, observen cómo funciona esto. Observe cómo la organización que Marcos tiene en este pasaje es hecha con toda prolijidad. Marcos anunció quién era Jesús. Juan el Bautista afirmó quién era Él. Dios Padre le ungió para ser lo que Él era. Y Satanás trató todo lo que pudo, para impedir que fuera lo que Él era. Y no pudo. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y ese es el tema de todo el Evangelio de Marcos. Ahora, resulta interesante que en este capítulo, después de que Jesús oye que su Padre dice desde el cielo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia», que tiene que haber sido uno de los grandes momentos de su vida. Las Escrituras dicen que inmediatamente después de esto fue llevado al desierto y ahí fue tentado. Vamos, eso es abrupto, ¿verdad? De un momento elevado, hay un momento muy bajo. En una ocasión mi esposa y yo fuimos de vacaciones a Suiza y tomamos una gira por tren por los Alpes. Uno de mis amigos me dijo, cuando vayas allá, doctor Jeremiah, y llegue a ser mal, asegúrese de ir al cementerio. Le dije, tienes que estar bromeando. Yo no voy a un cementerio de vacaciones. Él dijo, no, no, no, tiene que ir a este. Es increíble. Le dije, ¿qué quiere decir? Me dijo, el cementerio está lleno de personas que murieron tratando de escalar el Matterhorn. Zermatt es la ciudad que se halla en la base del monte Matterhorn. Me dijo, si va al cementerio, verá muchas tumbas. Le dije, ¿y para qué voy a hacer eso? Me dijo, es realmente interesante, pastor. Mire las tumbas. Así que lo hice. Fui. ¿Y saben lo que hallé? Casi todos los que murieron en el Matterhorn murieron en el descenso. Lo sabía. Tomé una fotografía de una de las lápidas que dice, David Robinson, de Bangor, Gales del Norte, cuya muerte prematura a los 24 años tuvo lugar cuando descendía por la ladera norte en el risco Hornlin, del Matterhorn. el 28 de diciembre de 1976. Y hay docenas de lápidas como esa. ¿Sabía usted que hay toda una teoría que se llama el síndrome Matterhorn? ¿Saben lo que es? El síndrome Matterhorn es la idea de que a menudo, después de que uno ha tenido un momento cumbre, va a tener la experiencia de verse tentado a bajar la guardia en la vida y no vivir de acuerdo a lo que usted cree. ¿Qué es lo que le sucedió a aquellos individuos en esa montaña? Trabajaron duro preparándose. Ascendieron por varios días, llegaron a la cumbre. Fue un momento de exaltación. Entonces vino el momento de descender. Y la mayoría de alpinistas le dirán que el descenso es más difícil que la subida. Si no es incluso más diligente y más cuidadoso, van a suceder malas cosas. Se vuelven descuidados y pierden la vida. No es interesante que la estrategia de Satanás es justo así. Satanás sabe el síndrome Matterhorn. Satanás sabe que después de que hemos tenido nuestros momentos más elevados, cuando estamos exaltándonos sobre una gran victoria, que si no prestamos atención, bajamos nuestra vigilancia y somos presa fácil de la tentación. Debo decirle que he aprendido esto en el ministerio. De hecho, es tan malo cuando hemos tenido un día alto y santo, más que cualquier otra cosa, un día más allá de lo que jamás nos habríamos imaginado, Al llegar a mi casa, mi esposa dice, pues bien, ten cuidado con esta semana. Y sé lo que ella quiere decir. Satanás sale en contra de uno. Él entiende lo que es el Matterhorn. Esto es interesante. Jesús es bautizado y desde el cielo se oye, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. E inmediatamente es llevado al desierto para la tentación. Amigos y amigas, El Evangelio de Marcos está lleno de lecciones increíbles. No solo en cuanto a quién es Jesús, sino en cuanto a cómo Él vivió la vida. Lo que quiero que quede con ustedes hoy es esto. El mensaje del Evangelio de Marcos es doble. Jesús vino para servir y Jesús vino para salvar. Y la pregunta que usted debe hacerse a sí mismo hoy es, Número uno, ¿he sido ya salvado? Número dos, ¿estoy sirviendo? En realidad, de eso es de lo que se trata. Si usted es salvo, lo sabe. Si ha sido salvado, ha recibido a Jesucristo como su salvador personal. Usted entiende que Él vino como rescate por sus pecados y usted lo ha recibido. Muchos que me están oyendo ya lo han hecho. Algunos necesitan hacerlo. Si resulta que usted no ha recibido a Jesucristo como su salvador, quiero decirle que esa es la única razón por la que Él vino. Él vino a fin de que usted pueda convertirse y pueda ser cristiano. murió en la cruz por su pecado y el mío, a fin de que nosotros no tengamos que morir y podamos ir al cielo y recibir el perdón de nuestros pecados. Si usted no es salvo, necesita ser salvado hoy. Y para usted, que ya ha sido salvado, la pregunta es, ¿está usted sirviendo? Pues bien, dice usted. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, ¿está usted haciendo algo? el Evangelio de Marcos es en cuanto a lo que Jesús hizo no tanto en cuanto a lo que Él dijo sino en cuanto a lo que Él hizo fue un siervo y nosotros somos llamados a ser siervos para servirle Dios quiere que usted participe Dios quiere que usted sirva Él no se contenta con que usted se quede sentado sin hacer nada hay algo que usted puede hacer así que repito las preguntas ¿ha sido usted salvado? ¿está usted? Sirviendo. Gracias por acompañarnos en este mensaje. Este es el primero de esta serie de 10 mensajes que forman el volumen 1 de este estudio del Evangelio de Marcos. Con el tiempo, estudiaremos todo este Evangelio. Nos llevará por varias series. Y por igual, por varios volúmenes. Como lo hemos explicado en esta lección, las Sagradas Escrituras nos enseñan mucho en cuanto al Salvador Jesucristo y también nos dice que podemos conocer al Señor Jesús y que Él quiere que lo conozcamos lo mejor que podamos. Mañana vamos a hablar del tema Jesús, el que suple sus necesidades. Eso es mañana, aquí, a esta misma hora y por esta misma estación. No se olvide, que tenemos unas cuantas cosas maravillosas que están disponibles para usted aquí, en momento decisivo. Tenemos a su disposición la guía de estudio del mismo título, En busca del Salvador, para ayudarle a profundizar más en estos temas y en su estudio de la Palabra de Dios. La guía de estudio incluye dos secciones especiales, con preguntas de aplicación personal y preguntas de aplicación para cuando se estudia en estos temas en un grupo. Comuníquese con nosotros. Busque más información respecto a eso en nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Asegúrese de acompañarnos mañana, cuando abramos de nuevo juntos la palabra de Dios. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.